que se vive cuando se pasa de los sesenta, yo no lo sé, tendría que llegar allá, tendría que llegar allá, se piensa acaso en la muerte cerca o en lo que un día se dejó de hacer, Tiene la muerte a ser un amigo que uno bromea y juega con él. Tendría que llegar allá. Tendría que llegar allá. Hace falta coraje para vivir sin miedo, después de sesenta años. Y también hace falta algo más que coraje, hace falta vivir algo igual al de 20, algo igual al de veinte. Hombre que pasa de 60 y trabaja y lucha por el futuro, por el presente, la frente arriba como el de 20. ¿Quién dijo que era viejo ya? ¿Quién dijo que era viejo ya? ¿Quién dijo que era viejo ya? ¿Quién dijo que era viejo ya?